Si la calma se te escapa ya de tanto esperar si tus miedos te carcomen y no puedes sonreír si te ahogas en silencio cansado de reír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 Envía tu SMS al 514743, WhatsApp 2226-514743 o llama directamente al 433-681. Tu paz interior va a comenzar el mismo día en que no permitas que te manejen. Porque es ahí cuando tus emociones no pueden ser manipuladas en base a creencias insanas O exigencias ajenas. Vamos a reflexionar sobre eso en el día de hoy. Soy Oba Damiani y así comienza centrado en vos. Cuando la nena quiera caminar se echa a andar y se caiga al tropezar.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 Y se decepcione y sienta que una parte de su alma se evaporan.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 Buenas noches, ¿cómo estás? Esa famosa sensación de paz, tanto que hablamos de, de la paz interior, de estar tranquilos con uno mismo, esa sensación justamente es el fiel reflejo de que, de que tomamos la decisión correcta, es el signo más evidente, eh, gracias al cual tenemos la garantía de mantener un equilibrio mental y físico. Así que lo que debemos eh, pretender es manejar las expectativas que tenemos sobre nosotros mismos, o sea, evitar las reacciones ante las ofensas y también ante las alabanzas para no pecar de, de coléricos ni de vanidosos, ni tomar como propio el peor de los insultos ni el mejor de los halagos. Porque cuando vivimos sometidos a lo que otros esperan o buscan de nosotros, estamos priorizando las opciones de los demás y, y no estamos escuchando lo que verdaderamente nosotros necesitamos. Por eso es esencial que nosotros tomemos nuestras propias decisiones. Porque solo ese salto al vacío puede llenarnos de paz y generar grandes dosis de valentía, grandes dosis de responsabilidad y sobre todo de bienestar emocional. Hay que tener serenidad para aceptar las cosas que ya no puedo cambiar, valentía y entusiasmo para poder cambiar las que sí puedo, y la sabiduría necesaria para distinguir entre lo que puedo y lo que no puedo cambiar. Entonces, es como que empiezo a elegir las batallas tus batallas. El ser selectivo en tus batallas, es justamente conectarte con esa paz, que a veces es mejor que tener razón, porque en tu paz interior, o tu paz interior en realidad, no es negociable, y, y depende únicamente de vos y sobre todo de que seas fiel, ¿no? de que seas fiel a vos mismo, el, el alter ego, dirían los profesionales de, de la psiquis, el mismo que, que se devela cuando te planteas si, si accedes o no a las exigencias ajenas. Entonces, aunque a la hora de decir basta, eh, tengamos que hacer caso a nuestro corazón, una vez tomada la decisión de deshacernos de, de esa presión de las personas que quieren manejarnos, Que, que, que nos toca hacernos responsables y volver a agarrar el volante, ¿no? De ser nuestro propio chofer, manejar, eh, manejar, agarrar el timón, ese timón que nos guía y que derriba los miedos. Y, y hay que tener en cuenta algunas cosas, o sea, primero que no es fácil lidiar con la incertidumbre, no es fácil, sí, no, la incertidumbre, que sea lo que tenga que ser, está bien, sí, pero no es fácil que cada proceso de cambio lleva consigo cierto grado de, de malestar que tenemos que tolerar, terminamos siendo eh, eh, eh, las personas seres adaptativos y, y tener cierto control de las cosas o ciertas rutinas nos da cierto control. Entonces cuando viene algún movimiento, bueno, obviamente llega consigo ese grado de malestar, aunque sea para mejor, desde un embarazo, un casamiento, una separación, un cambio de trabajo, una mudanza... Eh, es preciso que cada una de esas decisiones vaya de la mano de la integridad y es necesario saber que al abrir una puerta pueden mostrarse a veces diferentes caminos que, que manifiesten la necesidad de caminar por más y por más senderos en busca de nuestra paz interior eh, o transitarlos con paz interior sabiendo que fuimos nosotros quienes decidimos abrir esa puerta dejar atrás también a las personas que nos hacen mal porque No tiene sentido seguir dando esa batalla. Esa es una batalla que tenés que elegir, no dar, para tener paz. Dejá a las personas que te hacen mal. Siempre eso va a ser positivo. Sin embargo, se plantea ante nosotros otra cuestión, que es tomar distancia física y emocional. Y a veces solo la, la primera, que a priori podría parecer suficiente, no es posible. Uno no puede soltar a alguien familiar o pareja o algo, ¿no? ¿No? ¿Viste? y sí, yo sé que no va, pero no puedo, y ¿cómo hago? Y no sé si voy a poder y no puedo. Y prefieren quedarse eh, en, en, en el lugar donde hay gente que lo único que hace es, es, es andar en el barro y no quiere salir y entonces salpica. Entonces, ahí hay que realizar un gran trabajo interior, sobre todo el de no ser dependientes emocionalmente. Estar porque te elijo y no porque te necesito. Todos te dicen qué hacer y qué es lo que te conviene. Nadie quiere que encuentres tus propias respuestas, quieren que creas las de ellos. Déjame adivinar, ¿usted quiere que crea las suyas? No quiero que dejes de recibir información desde afuera de ti mismo y empieces a recibirla desde adentro. La gente le tiene miedo a lo que tiene adentro que en realidad es el único lugar en el que pueden hallar lo que necesitan. Esta es una hermosa frase que se llama El camino del guerrero. Dormí, solo unas horas. Será que toch de moda A veces sé...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 Seguimos, encentrado en vos. Una vez me dijo un viejo maestro, cuando empecé en este camino de la espiritualidad y la numerología y lo metafísico, me dijo lo siguiente, quien cultiva paz interior transmite tranquilidad. Sí, quien cultiva su paz interior transmite tranquilidad al resto del mundo. ¿Por qué? Porque la mente es como el agua, cuando está calmada puede reflejar la belleza de lo que la rodea. Sin embargo, cuando está agitada, da igual lo que tenga al frente, porque va a ser incapaz de reflejarlo. Me encantó eso, eso que me dijo, me encantó y, y, y lo atesoré, y trato de ponerlo en práctica. Porque lo mismo pasa con nosotros, no podemos educar bien a nuestros hijos, a... a Si, si nosotros perdimos la templanza por el camino, o, o no sé, si tenemos gente a cargo, o en una relación, en un grupo. Porque tampoco nos va a ser posible llevar una vida saludable o relacionarnos bien si en nuestra mente hay todo el tiempo una gran tempestad. Por eso es importante que tengamos en cuenta que la paz interior es una de las riquezas más grandes que puede poseer una persona, esto no quiere decir que tengamos que aguantar con paciencia todo lo que nos venga hasta llegar al punto de no poder hacer nada más que explotar, no, no estoy hablando de eso, se trata de eliminar expectativas externas y atender a lo que nosotros queremos y así justamente atendiendo lo que queremos eh, atraer y dejando a un lado lo que nos pesa, vamos a alcanzar paz interior Sobre todo esa parte, esa parte interior que tanto anhelamos. Y recordá siempre que el amor propio tiene un límite ¿eh? que se llama dignidad. Y en eso no podemos admitir rebajas de, de ningún tipo. Nadie es tan importante, nadie es tan importante como, como para amargar eh, nuestra vida. Entonces, tienen claro esto, se vive, se vive mejor sin, sin esperar, a na, esperar nada de nadie. Se vive mejor esperándolo solo de nosotros mismos. Y no digo que uno no pueda... No, no, no, no, tenga que recibir, o no tenga que relacionarse, o no tenga que, que, que vincularse eh, con el otro, o que no, no, no, no, puede venir algo como un regalo, pero justamente es eso, es un regalo, eh, un, un presente, eh, no, no, no quedarse esperándolo como, viste, como el día de cumpleaños de la Navidad, a ver qué me van a regalar si, si, cuando éramos chicos, ¿viste? No. No se trata, no se trata de eso, no, no, no. Eh, Tuvía a empezar justamente a cambiar cuando vos dejes de, de estar todo el tiempo esperando, esperando aprobación, esperando que te valoren, eh, esperando eh, que, que, hagan las cosas, que hagan las cosas por vos. Sí podés, eh, sí podés pedir ayuda, pero, pero no, no, no se trata de, de, ser un, de, tener, de ser emocionalmente dependiente de un otro, ni materialmente ni emocionalmente. Uno puede disfrutar y compartir con el otro, pero no depender de eso, eh, ni, ni siquiera en un laburo, nada. Después, a ver, hay un tiempo, obviamente, porque arranqué diciéndote que bueno, ese, ese camino de encuentro es un proceso, pero poner en intención siempre un pensamiento positivo para una mejor situación, si realmente en el lugar en donde estás no te, no te deja tranquila, tranquilo, donde te estabiliza, donde justamente no te podés reflejar en esa en ese agua tranquila, o sea, a veces hay cosas que no podemos manejar y queremos vernos en esa agua y se va a llover, bueno, eso es cosas de la vida, está lloviendo, el agua se mueve, no nos podemos ver ahora. Otras veces somos nosotros mismos los que estamos todo el tiempo chapoteando y no podemos ver ese reflejo en el agua. Eh, y a veces son agentes externos, estamos rodeados de personas que están todo el tiempo chapoteando ese lugar, de ese lugar nuestro, ese lago interior en donde no nos tendríamos que reflejar y no podemos por eso. Entonces es lo que te decía, soltá a la gente que te hace mal, soltála, no, no puedo, sí se puede, si te hace mal, soltá a esa persona, este, soltá ese trabajo, soltá esa carrera, soltá lo que te hagas de soltar y anda por lo que realmente te refleje a vos misma a vos mismo y te dé tranquilidad, te, dé, te puedo asegurar que es una de las mejores decisiones que puedes tomar. No te digo que sea fácil, son procesos, yo me acuerdo trabajaba en una... Por segunda vez había entrado a trabajar en una empresa, en una multinacional de, de, de, de camiones y camionetas y la primera vez me ha ido muy bien, de hecho me fui con un arreglo, con, con mucha guita, hice mi casa, muy agradecido al lugar, me había entrado por un, intermedio de un amigo. La segunda vez ya no quería estar ahí, fui porque sí era el lugar, Mira, tenés que ir, no sos profesional, es un muy buen laburo. Y yo se había arrancado con, con, con esto, ¿no? a estudiar psicología, y a, estar con la, a estudiar numerología y, y todo esto que tanto me atrapa. Y, y no me encontraba, no me reflejaba en el lugar, no me reflejaba. No tenía tranquilidad, no tenía paz. Y era importante el, el dinero que me daban, pero bueno, en el momento que yo me fui de ahí, la, la tranquilidad, la paz interior y salí a, a ver qué a, a, a, a dedicarme a esto qué hago ahora eh, eh y no y estamos hablando hace más de, no sé diez años atrás o sea no no no no no no tenía el, no no tenía el, no, no, no me conocían era todavía que armarlo a esto y y me fui igual me fui igual Y la tranquilidad que tuve en una situación que podríamos tomar la crítica, Estaba sin, me había quedado sin trabajo, y no sabía, tenía un par de ahorros, pero no mucho, no importó, no importó. Me pude reflejar a mí mismo, pude ver quién era. Pude agradecer a las personas que me hicieron entrar y dar mis explicaciones y agradecer al momento y darme cuenta que uno en algún momento, en algún trabajo, con alguna situación, en alguna carrera, con alguna pareja, o en algún grupo de amigos se puede sentir muy bien, y después no es lo mismo. Cuando no es lo mismo, ya sean los amigos, la pareja, el trabajo, la facultad, la carrera, el, lo que sea, hay que saber soltarlo y encontrar realmente ese reflejo que uno lo hace sentir bien. Deseo que encuentres el tuyo, y también deseo que tengas un descanso reparador, y te agradezco muchísimo que seas parte de Centrado en Voz.